ecos del pasado un pasado que está lleno de fenómenos extraños e insólitos eh, tan insólitos y llamativos como este que vamos a comentar esta noche dentro de unos minutos un muerto que gana una carrera bueno, todo esto y mucho más eh, lo vamos a comentar con Laura Falcó la, la presidenta de Prisma Publicaciones en Ecos del Pasado Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches Bruno Y antes de ir con esos casos extraños, esos casos fascinantes Tenemos que decir que el Colegio Invisible, el programa de Onda Cero Se estrenó el pasado jueves por la noche por la puesta de largo ¿Qué tal ha ido la presentación? Pues la verdad es que muy bien, estamos encantados con la respuesta que ha tenido Con la acogida por parte de la gente Sabemos que bueno, tanto en directo como la parte de podcast pues el funcionamiento ha sido muy bueno Y la verdad es que, bueno, muchas gracias a todos los oyentes, muchos seguramente que también comparten, eh, compartimos con vosotros, con La Rosa de los Vientos, dos programas que yo creo que tienen que ir de la mano, necesariamente, y, y nada, pues eso, dar las gracias a la audiencia, básicamente. Una audiencia que hay estado fiel con El Colegio Invisible, insistimos, eh, tenemos que recordarlo y decirlo muchas veces, eh, porque la gente lo tiene que escuchar eh, de una y media a dos y media en directo en Onda Cero a la una y media de la noche y después en onda es en cualquier momento. Ahí está la versión en podcast un poquito más extendida porque eh, creéis que la parte que sea digital sea un poquito más... Eh, bueno, pues eh, la gente pueda gozar lo mismo que ha gozado en el directo y algo más. Efectivamente. Eh, en Bueno, en la emisión siempre los jueves por la noche de una y media, dos y media el formato, para aquellos que no lo conozcan pues no deja de ser un viaje nos desplazamos a algún sitio eh, y en ese sitio pues lógicamente contamos todo lo que ocurre lo que vemos, e entrevistamos pues a gente que sabe mucho del tema o incluso a veces pues eh, tenemos testimonios de cosas que han ocurrido y como bien dices, pues luego hay el podcast que el podcast pues, siempre intentamos añadir todo aquello que igual el directo no permite ¿no? con lo cual siempre es más extenso En Onda Cero, todos los jueves por la noche a la una y media de la madrugada y luego en OndaCero.es en la página web ahí está el podcast en cuanto se emite la semana pasada el estreno la apuesta a largo fue el viaje a la isla de Pascua pero queda muchísimos eh, sitios y muchísimos eh, destinos en este mundo lleno de magia y misterio bueno la semana que viene para aquellos que quieran seguirnos vamos a ir al que atrás una de las cárceles creo yo más míticas Eh, también más terribles porque tiene una historia, tiene varias historias de hecho atroces en su, entre sus paredes y bueno, como no, pues una cárcel donde ha habido pues quizás le, muchos de los presos más conocidos en el mundo de, de los asesinatos, del crimen organizado, una cárcel única El Colegio Invisible es muy llamativo tan llamativo como esta historia una de las historias que vamos a comentar esta noche que me ha llamado muchísimo la atención y que lo he dicho al comienzo de en del pasado esta noche, estamos hablando de un jinete que gana una carrera fallecido, ¿no? o una vez pues fallecido sí. O sea, yo hoy quiero hablar de eso, de casos sorprendentes, porque a veces la realidad nos sorprende más incluso que las cosas extrañas. Y en este caso hablamos de un hombre que se llama Frank Ice. Este hombre en 1923, como bien cuentas, ganó en Belmont Park una carrera. ¿Por qué? Sufrió un ataque al corazón, eh, en mitad de la carrera murió sobre su caballo, pero con la suerte o la desgracia de que su cuerpo quedó perfectamente colocado y su caballo cruzó el primero la meta, con lo cual ganó la carrera y, y además con las todas las apuestas en contra, 20 contra 1. O sea, que un caso, vamos, de lo más... <risas> y vivimos eh, tiempos en los cuales se está hablando mucho de las epidemias, de las pandemias, y no es eh, la primera extraña, la del eh, coronavirus eh, de Wuhan, no, no, ah, hubo una epidemia todavía más extraña, año 1518, la epidemia del baile. Efectivamente, en 1518, eh, de forma inexplicable, hubo una plaga de baile. Duró un mes y fue en Estrasburgo. Pensemos que habían cientos de personas incapaces de parar de bailar durante casi un mes. Muchos de ellos acabaron muertos por culpa de baile. Pero hay otra todavía peor, que fue una epidemia de risa que duró casi un año. Dicen que la risa es contagiosa. En este no, caso se puede decir que es epidémica incluso. No, no, bueno, eh, ocurrió en Tanzania en 1962. Hubo miles de personas afectadas y muchos acabaron, eh, bueno, en, en, con síntomas de llanto, de desmayo, sarpullido, dolor, incluso muerte por asfixia. O sea, claro, si tú no puedes parar de reír, llega un momento que, que, que, que el organismo, claro. el corazón, todo puede paralizarse. O sea, que casos raros hay unos cuantos. Eh, por ejemplo, el que vivió esta familia de personas de piel azul. Eh, esta, Otra esta familia anomalía, que vivió en Kentucky Es muy llamativo también ¿eh? Sí, sí, una anomalía además que duró generaciones Y es que hablamos de eso De una familia entera de generaciones y generaciones Con la piel azul se cree Que probablemente eso fue una combinación De lo que llamaríamos la endogamia Con una rara condición genética Que se conoce como Meta-hemoglobinemia O sea, la palabrita se la extrae sí, Desde luego, sí <ríe> pero, pero qué, qué quiere decir, que hay anomalías En el mundo normal y corriente, cosas muy raras que podríamos llegar a pensar que son de otro mundo y en cambio no lo son, como por ejemplo las anomalías magnéticas eh, eso te iba a decir, eh. ya que has mencionado anomalías vamos a hablar de esta que es de origen magnético y muy llamativa y muy extraña ...hay una que es justificable desde el punto de vista de la ciencia... ...que es la de Kursk en Rusia... ...que se debe por ejemplo a la acumulación de depósitos de hierro... ...bajo las rocas... ...y en este caso produce pues que el centro digamos, de gravedad... ...incluso eh, las brújulas se vuelvan locas... ¿no? Eh, ...pero hay otras por ejemplo... Eh, ...una que ocurre en particular... ...en la República Centroafricana, en la capital... ...que nadie se la explica... ...y es que tenemos unos mil kilómetros de diámetro... Eh, donde, por ejemplo, lo que ocurre es que, mmm, bueno, se supone, los, los científicos han querido suponer que puede deberse Quizás a que material magnético del manto terrestre haya subido hasta la corteza, pero, a la corteza, pero en cambio, hay geofísicos de la NASA que dicen que no, que no lo ven claro que sea esa es la explicación, que quizás esa variación electromagnética que se produce en ese punto y que además abarca, como decíamos, un radio de casi mil un diámetro, perdona, de casi mil kilómetros, que tiene más risos de poder haber sido producida por el impacto de un asteroide gigante hace más de mil millones de años. Sin embargo, a día de hoy no tiene una explicación clara de qué ocasiona esa desviación magnética. Digamos que ese asteroide, si es lo que explica este hecho, ese asteroide dejó un eco en forma de anomalía magnética, ¿no? Totalmente. Pero bueno, que, te, que es lo que decíamos, que la Tierra está llena de misterios más allá de los fantasmas. Bueno, es muy e, raros. Este que nos vas a contar ahora es una historia entrevilla y alucinante, porque Totalmente. estamos hablando de la resurrección de un niño, pero de la resurrección gracias al contacto con su madre. Efectivamente, hablamos de un bebé. Y es que la joven madre, que tenía 17 años, fue de parto pues prematuramente con siete mesinos. Tenía en su barriga dos gemelos. Nacieron Emily y Jamie, sin embargo lo que ocurrió es que Jamie no pudo aguantar el trance del parto y, la prema y lo prematuro que era y nació muerto, no consiguieron reanimarlo y le dijeron a la madre que estaba muerto, pues la madre se emperró en que le dieran a su hijo que quería tenerlo sobre el pecho, lo tuvo hasta dos horas sobre su corazón y a las dos horas el bebé volvió a respirar nada más y nada menos Ay, Jolín, eso es, una historia, es una historia llamativa una historia sorprendente ahora que se están hablando de, de casos eh, de víctimas eh, que no son víctimas bueno, no se sabe exactamente pues este es uno de ellos y luego este caso siguiente que nos eh, cuentas eh, hace poco estuvimos hablando en el programa de luces eh, populares seguramente este caso en Arkansas entra dentro de eso luces extrañas eh, que parecen estar vinculadas a un sitio, en este caso eh, la luz de Gordon en Arkansas Es un caso extraño. Empezó a pasar la década de 1930 y es que una luz flotante aparece sobre las vías del ferrocarril cerca precisamente de esa localidad, de Gurdon. Eh, esto empezó en algún momento a finales de octubre. Sin embargo, no hay discusión posible sobre la aparición de la luz. Son tantas las personas que lo han visto que no hay discusión posible. Pero lo que es un misterio es qué causa esa luz. Algunos dicen eh, que puede ser el fantasma de William McLean, un trabajador que fue asesinado en 1931, pero otros dicen que eso es surrealista y piensan más que quizás es un fenómeno natural causado por el gas del pantano o por el cuarzo de la roca que se encuentra justo debajo en esa tierra. Sin embargo, sea como fuere, el caso llegó a aparecer incluso en televisión, en la serie On Soft Mysteries en 1994, y sigue a día de hoy sin tener una solución clara. ¿Una solución clara tampoco tiene este caso en Georgia? Eh, pasamos de Arkansas a Georgia y hablamos de una casa que sangra. Otra cosa surrealista. Esto empieza en 1987, cuando Minnie Winston de repente ve que en el suelo de su casa empieza a aparecer una especie de sustancia roja que parece realmente sangre. Asustada, busca a su marido pensando que igual pues, a la, a le han herido o alguna cosa parecida. Pero su marido está bien. Cuando el marido ve la historia no le da crédito, porque además empieza no solo el suelo, sino las paredes e incluso el techo empieza a sangrar. Llaman a la policía, la policía también atestigua que aquello parece sangre pero que no hay nadie ni ningún motivo aparente y, desde luego, nunca han conseguido resolver el enigma de dónde provenía esa especie de sustancia extraña. ¿Cómo tampoco ha podido resolverse el enigma de ese suceso? Un suceso que puede calificarse de un milagro médico. Totalmente. Imagínate que una persona, eh, pues pasa, una mujer en este caso de 19 años, ya en Hilab, eh pasa seis horas inconscientes sobre la nieve. La mujer llegó realmente al hospital en situación de congelación extrema, nadie daba un duro por su vida. Lo normal es que cuando ese cuerpo se hubiera descongelado la persona estuviera o muerta o con serios problemas eh, médicos, físicos y de toda índole. Pues no, señor. Esa mujer, cuando se descongeló, como sin tal cosa, como si no hubiera pasado nada, recuperó absolutamente su bienestar sin ni la más mínima lesión física. Algo inverosímil. Como inverosímil es también este suceso que ocurrió en Florida todavía no tienen explicación, los casos se conocen, están muy documentados, pero no se sabe exactamente qué hay detrás de las combustiones espontáneas. Efectivamente, o sea pasamos de la congelación a la combustión, no al otro extremo. Todo este lo caso sí. fue, exacto, en julio de 1951, y la, el susodicho fue una mujer, Mary Rezner, de 67 años, en San Petersburgo. Eh, lo único que encontraron fue una pila de cenizas y parte de un pie y de la columna vertebral. El resto estaba carbonizado como si hubiera sido incinerado. Pensemos que para que un cuerpo sea cremado de esa forma, necesitaría cuanto menos tres horas de fuego a una temperatura de 3.000 grados. Pero lo más curioso es que nada a su alrededor estaba afectado, ni tan siquiera una pila de diarios que tenía a, la, a los pies de su sofá. Parece, algunos dirán casos eh protagonizados o hechos porque se ha mencionado en muchas ocasiones los espíritus burlones los llamados espíritus burlones están detrás de muchos casos relacionados con el mundo del misterio En este caso hablamos también de espíritus burlones eh, relacionados con el fuego... ...y es que en 1941 un granjero, un pobre granjero de, de Odón... ...tras desayunar e irse al granero para comenzar con sus tareas... vio que salía uno de una de las ventanas de su casa... ...regresó corriendo, intentó apagarlo... ...pero el caso es que ese fuego empezó a reproducirse en diferentes habitaciones... ...y cada vez que los bomberos o él apagaban uno, se encendía otro... ...el caso es que en 24 horas llegó a contar 28 incendios... Teniendo que su casa, evidentemente, fuera víctima de un poltergeist, decidió derruirla completamente y construir una nueva. Nunca hubo explicación posible, ni tan siquiera por el cuerpo de bomberos, de cómo aquel fenómeno había tenido lugar. Hay decenas y decenas de casos extraños, de casos misteriosos, que vamos a contar y comentar contigo, pero lo vamos a hacer a partir de la semana que viene, pero esta cosa del pasado no podemos dejarnos sin hablar de un caso que sería yo creo la ilusión de mucha gente porque para algunas sí, cosas sí, sí porque <risas> si un niño no tiene apetito quiere decir que no se levanta a mitad de la noche que no llora, mucha gente lo desearía eh pero yo más que por eso tú te imaginas el realmente no tener hambre para adelgazar para operación bikini, sí, es fantástico sí, sí? el caso es que hablamos de un niño en Iowa es un niño que se llamaba eh, Cedar Falls Eh, ...y resulta que a raíz, eh, en 2013, a raíz de, una, de un suceso, deja de tener hambre y sed... ...y es que por lo visto eh, sufrió una infección bacteriana en el pulmón izquierdo... ...pues bueno, desde ese momento, desde esa infección, el sentido del hambre y de la sed desaparecen por completo... ...únicamente come y bebe, porque evidentemente su familia está pendiente de que lo haga cíclicamente... ...por su salud, lógicamente, no puede estar sin comer y sin beber pero nos imaginamos lo que podría ser eso, o sea no tener hambre, vamos sería el sueño de más de una cuando llega el verano desde luego que sí el no tener <risa> hambre no tener esa necesidad fisiológica eh, el hambre beber y comer son necesidades cosas que existen pero en este caso concreto no lo tenía este de niño, todas maneras, no la tenía. también te digo una cosa también es una pena el no tener nunca hambre porque claro. lo que nos gusta comer disfrutar de una comida también es un es un lujo te quiero decir es todo un placer no todo pero el tiene poder la cara con... Eh, la iba a decir, ahí, ¿no? claro. el poder controlarlo también estaría bien vamos a comentar eh, también eh, que os vais de viaje bueno, ¿a dónde os vais eh, de viaje? a uno de los sitios, a uno de los países que es la capital del mundo del misterio, una de las cunas de la civilización moderna pues bueno, nos vamos a México ...exactamente del 2 al 15 de agosto... ...Lorenzo Fernández Bueno y servidora haremos de guías... Eh, ...saldremos de Madrid de Barcelona... Eh, ...cada uno puede escoger su, su punto de salida... ...y recorremos prácticamente de arriba abajo todo el país... ...y es que empezaremos por la capital... ...una capital preciosa, una capital con eh, lugares increíbles... ...como por ejemplo, eh, al justo a las afueras de la ciudad... ...tenemos la pirámide del sol y de la luna... ...tenemos la ciudadela, la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe... ...desde ahí... Eh, bajaremos, eh, bueno, también visitaremos lógicamente el Museo de Antropología y la Casa de Frilacalo. Y desde ahí bajaremos eh, pues a un sitio que para el mundo del misterio, o por lo menos para mí, es increíble, que es la Isla de las Muñecas, un lugar del que me has oído hablar varias veces uh -huh. y que es realmente apasionante. De ahí cogeremos un avión y nos bajaremos hasta eh, la capital del estado de Chiapas. Bajaremos a San Cristóbal de las Casas. Y eh, recorreremos pues, desde su mercado local, la iglesia de Santo Domingo, bajaremos a San Juan de Chamula y también bueno recorreremos toda la zona, lógicamente. De ahí nos iremos hasta Palenque, también un lugar increíble con todas las ruinas que hay, evidentemente que merece mucho la pena verlas, son preciosas las cosas como son. Y desde ahí bajaremos nuevamente pues, a Campeche, bajando por toda la, la jungla. De ahí también bajaremos hasta Mérida y iremos también a visitar la zona arqueológica de Utsmal, Y por último, pues, como no, tendríamos que acabar en Sitgenitza y en la Riviera Maya, vigilar, eh, visitando lo que es Tulum, y pasando un par de días, por qué no, de sol y playa para aquellos que nos apetezca, ponernos un poco morenos en la Riviera Maya, que es un lugar increíble, con unos mares turquesa preciosos. O sea vamos, acompañaros eh, qué tienen que hacer? pues eh, ya lo saben, viajesprisma.com, ahí está toda la información de los viajes que realizamos, de las rutas, de los congresos, porque también hay que decir que para junio estamos preparando un congreso eh, de los misterios nazis, de todo el sí, tema del ocultismo de y del mundo nazi, nazi. Sí. Y será un congreso que se realizará en Toledo, los lo, eh, bueno, a principios justo de junio. Así que toda la información la tienen tanto del congreso como del viaje en viajesprisma.com. En viajesprisma.com ahí está toda la información. El viaje fantástico a México, el Congreso sobre el Ocultismo Nazi, que hemos comentado aquí, que seguiremos comentando en los ecos del pasado con Laura Falcó Lara, con la presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muchas gracias. Buenas noches a todos.